A la verdad que felicitar a todo el mundo que le hizo posible realmente eh, al gobernador Félix que fue el primero que aportó a la barriga para que esto se haga acá, así de esta manera que y con ese aporte, a como provincia, al grupo afro, a provincia seguro, pero además al, al, al, al, al club estudiante que nos brindó y sus son son instalaciones son para mejorar la calidad de esta organización al trabajo son espectacular de la dirección de ¿sí? deporte y a todo lo que ha hecho el cabo para que esto sea posible, realmente lo de Cabo es un motivo de orgullo de nuestra ciudad tener una, un grupo que trabaje tan bien, con un sentido social tan importante que muchas veces en la gente no conoce, que recalar ratito los de los barrios que se practican el atletismo, y este acompañamiento de la familia de la Barriense en este día fantástico, que hemos tenido la, la complicidad de Dios para regalar otro día, la verdad que va. José, sea, esto nos obliga a, a volver a los para el año que viene. Para el año que viene, y si Dios quiere, estamos soñando con que el 25 de noviembre nos festejemos con, de vuelta con una ese, carrera de aventura, también con un gran nivel profesional, hay gente de la barrera que está trabajando a nivel nacional en esto, ojalá que podamos hacer algo por nuestra ciudad. Eh, la verdad que hoy pudimos mostrar a la barría, a los alabarritos hasta cual somos, a los parques llenos de gente, al color de nuestra ciudad, la alegría de la familia. La verdad que es una cosa fantástica. José, ¿qué pasó? Que ahora todos los dirigentes deportivos hablan bien de vos. ¿Qué, qué cambió desde Berrique o esa tarjeta del deporte? Ah, mirá, creo que nos hemos ido conociendo y yo también he ido conociendo a los dirigentes. La verdad que creo que los dirigentes deportivos tienen que ser motivo de orgullo de toda la ciudad hay un gran esfuerzo atrás de los dirigentes atrás de las familias que trabajan todas la semana para sostener la muy diversa actividad que hay en cada club la verdad merecen el apoyo municipal nosotros tuvimos un primer año de acomodamiento de ordenamiento de las la finanzas municipales y hoy estamos dando apoyo a, a los clubes que y tal vez muy pocas ciudades puedan hacer bueno, te felicito por eso en nombre de los que hacemos deporte de alguna manera más Bueno, te agradezco mucho, la verdad que creo que hay que destacar permanentemente también el trabajo de ustedes que hace posible la difusión de ese esfuerzo de miles de familias que todas las semanas están trabajando para que los clubes sigan vivos. Muchas gracias. Gracias a vos.